De medios, Diario Digital, con el señor Luis Ojeda, que nos atiende en la mañana, Luis. Eh, como siempre, gracias por la deferencia de atender a nuestro espacio. Y bueno, para saber las últimas eh, situaciones que se han dado en cuanto a las candidaturas del justicialismo, a, la, a su postura, qué es lo que nos puede contar de la actualidad, de lo que se está viviendo. Bueno, en realidad el peronismo de San Antonio tiene el 90%, digamos, de la situación resuelta. Eh, nosotros hemos avalado en un 100% la candidatura a gobernador de hecho yo soy congresal del partido justicialista en la ciudad de General Roca este, he apoyado la fórmula soria buret este, así que tiene ratificación del congreso este, y de la misma manera el peronismo de San Antonio también este, estamos decididos a acompañar al compañero Javier Yud para la reelección como candidato intendente municipal Este, el resto queda por definir, que es eh, seguramente eh, la candidatura a diputado provincial o legislador provincial. Hay dos compañeros, somos dos compañeros que estamos en esta, con esta iniciativa, que es el compañero Luis Esquivel, actual secretario de Hacienda y quien, quien te habla, Luis Ojeda. Este, Y bueno, tenemos una cuestión por definir que es esta justamente. Eh, nos hemos reunido con el partido, con la comisión directiva de la unidad básica. Este, sabemos que cierran, eh, que podemos llegar al Congreso del 12 de marzo para poder este, ya ir con el candidato, o sea que el tiempo no es mucho, así que en función de esto eh, yo solicité concretamente, concretamente solicité que se haga una encuesta para no haber internas, porque entiendo que la interna este, genera este, por allí situaciones indeseadas que nos ha llevado a veces a alejarnos del poder. Entonces, no soy partidario de la interna, pedí una encuesta. Este, el amigo Luis Esquivel no, tampoco aceptó esta posibilidad de la encuesta. Y entonces, bueno, lo dejamos en manos del partido que lo decida este, la Comisión Directiva de la Unidad Básica y los congresales este, del Partido Justicialista. O sea, Comisión Directiva de la Unidad Básica y congresales definirían de alguna manera quién sería el candidato. Eh, con la tranquilidad de la situación, este, seguramente el día miércoles nos juntaremos. Nos reuniré, no, a, ayer por la noche tuvimos una reunión, hemos pasado un cuarto intermedio hasta el día miércoles este, para continuar con esta charla, pero realmente ha sido una reunión muy positiva porque está la, la intención clara de, que, de no ir a internas. Este, yo lamento que no se haya podido hacer la encuesta porque creo que ahí estaría reflejada la opinión de toda la, de la sociedad este pero bueno, hay que buscar un mecanismo y entendemos que el mecanismo este, como es un candidato al justicialismo lo tiene que definir este, el justicialismo así que esta es una básicamente lo que ha ocurrido lo que está ocurriendo hasta hoy Luis, eh, nosotros que estamos en la calle escuchamos el comentario digamos cotidiano y popular de la gente el pueblo dice o la gente dice, al menos en gran parte Esquivel es el candidato del gobierno y Ojeda es el candidato del pueblo. ¿Esto es así? Bueno, eh, es relativo. Yo este, yo me siento también como candidato que represento a la gestión del intendente. Este, yo veo todos los días, también siento este, el, el acompañamiento permanente este, de muchos vecinos peronistas y no peronistas. Este, lo veo permanentemente. De hecho, tengo reuniones seguidas no porque las busque, sino porque me vienen a ver me vienen a apoyar me vienen a charlar conmigo pero sobre todo este yo tengo algo muy en claro este yo soy a pesar de ya no soy un nene ya, con 45 años no viví prácticamente un gobierno peronista y realmente quiero ver un gobierno justicialista y demostrarle a los Río, a, a río negrinos que hay un, una, una manera distinta de hacer política y que realmente se puede cambiar la manera en que vivimos los Río negrinos este es el desafío importante, este es el objetivo mayor que yo pongo este, sí, no voy a dejar de reconocer mi eterno agradecimiento de todos los días a toda la gente que se acerca este, sin ir a buscarlo, por decir algo, miembros del, del, del Centro Jubilados de San Antonio y Sierra Grande se han despedido en mi favor, han venido compañeros de Sierra Grande y de Balceta a verme, sin que yo lo citara. O sea, esto para mí es un enorme placer, al igual que este, de zonas rurales, el actual este, eh, comisionado de un paraje también este, me, ha, me ha presentado su, su acompañamiento. Pero esto sería útil para una interna. este Yo quiero, llamo la reflexión de todo el peronismo, porque creo que estamos en un momento de reflexión donde no podemos este, hacernos daño, sino que tenemos que tener una actitud altruista. Eh, lógicamente, que yo a mí me hubiese, y, y me gusta, me gustaría ser el, el candidato... que y quién represente los intereses de, los, de esta región. Eh, pero bueno, lo definiremos, eh, no voy a forzar nada que pueda generar daño y justamente creo que esta actitud es la que los compañeros este, más reconocen. Siempre en el peronismo he trabajado desde, desde el llano y desde los momentos más difíciles del peronismo. Yo siempre, bueno, justamente hablábamos en una reunión cuando De la Rúa era presidente, eh, Pablo Verani era gobernador y Adrián Casadeira, intendente, yo me animé a agarrar la conducción de, de la unidad básica. Es una cosa que hoy no sé si lo haría nuevamente, pero fue un desafío grandísimo y un riesgo muy alto que corrí. Tal es así que hasta me llegaron a despedir del ANSES pero bueno, este, soy muy creciente en Dios y esto también me, me ha posibilitado que de, luego me reintegraran al ANSES eh, fue una cuestión política, este, no de, de falta de capacidad ni nada y volví al ANSES como corresponde este, por pensar distinto, nada más, por gener, pensar en otra alternativa este, y desde ese entonces, desde aquel, desde aquel momento donde no teníamos ni gobierno nacional, ni provincial, ni municipal este, acepté el desafío, imagínese hoy Hoy me someto a la voluntad de, de, de mi pueblo. Entonces, Luis, lo que queda y lo que resta esperar es que el partido tome una decisión en cuanto a esta situación y habrá que esperar. Hay que esperar, hay que ser paciente, pero lo que sí le quiero llevar la tranquilidad al, al peronismo y a la sociedad de San Antonio que está viendo esta todas estas, estas cuestiones propias de nuestro partido, que, que esto se va a resolver con tranquilidad y seguramente aquel que no tenga la fortuna de ser, este, tendrá que acompañar, por lo menos mi compromiso de acompañar, si, me, si no me tocará ser a mí, que tengan plena seguridad los compañeros de la ciudad de San Antonio, que voy a estar permanentemente trabajando para que este, el candidato de nuestra, de nuestra gestión municipal y de nuestra y, y de la gestión del, de Javier Guz, Va a tener acompañamiento de Luis Ojeda Esto es así, este, y el mismo gesto, por supuesto, pido a los compañeros que en caso de que este, eh, se decidiera por mi figura, este, es más, me gustaría que me acompañara también en esa fórmula. Sabemos que, que la fórmula del circuito son de tres personas, este, las, eh, el segundo lugar del circuito sería para una mujer de cierre grande y el tercer lugar yo creo que tiene que ir otro peronista. ¿Eh? Este, yo esto también lo he hecho saber a la unidad básica entiendo que si, si yo llego a ser el candidato me gustaría que Luis Esquivel me acompañara en tercer lugar y si llega a ser Luis Esquivel yo no tengo ningún inconveniente de acompañarlo en el tercer lugar para que todo el peronismo y sin ninguna fisura vaya de manera, de manera conjunta y sin ningún tipo de, de resquemor este, simplemente buscando este camino grande que es recuperar la provincia y darnos un futuro mejor Luis, como siempre, muy amable y gracias por la diferencia de habernos atendido. No, gracias a usted, una vez más, y saludar a toda la gente de tu medio que es tan importante. Gracias.